Estamos en comunicación con Romeo Aguiar, que es el delegado de ATE, digamos, en PAMI, aquí en la provincia de Río Negro. ¿Qué tal,、eh, Romeo? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Guiar a Candia y Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. El gusto es nuestro. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia de la radio. Buenísimo.、Eh, Romeo, contanos cuál es la situación. Están de paro hoy, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en el día de hoy nos encontramos llevando adelante un paro total de actividades en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, es decir, en PAMI, en, toda, en cada una de las delegaciones de la provincia de Río Negro,、eh, y nos encontramos exigiendo y continuando el plan de lucha que comenzamos el、eh, pasado 8 de septiembre. En el cual exigíamos el pase a planta permanente de todo el personal precarizado en la institución bajo distintos modelos contractuales, los, cual, los cuales se renuevan cada tres meses, dándole mayor precariedad a estos. Contratos y manteniendo una incertidumbre grande,、uh -huh. no tan solo en las trabajadoras, en los trabajadores que、eh, tienen que atravesar esta situación, sino que、eh, en su grupo familiar a cargo. o t r o de las demandas que tenemos es la inmediata recategorización del personal que viene ya deudada hace más de seis o siete años. Tenemos el caso de、eh, agentes. Que、eh, prestan servicios en la institución, que lo hacen desde ya hace más de 41 años, están prontamente a jubilarse y se encuentran con、eh, categorías iniciales percibiendo salarios inferiores a los que,、eh, por ejemplo, tienen los paracaidistas. Esos personajes que llegan en cada una de las gestiones, arriban a la institución y después se van cobrando abultados sueldos. Es decir, que nosotros estamos demandando que se respete la carrera administrativa en la institución en estos momentos.、Mm, está. Estos son reclamos ya históricos, ¿no? De, de parte de los t r a b a j a d o r e s de ATI ahí en el PAMI. Exactamente, acarrean ya promesas, como dijimos en cada uno de los comunicados de prensa, acarrean promesas del inicio de la gestión, las cuales,、eh, no se han cumplido. Nosotros también, como un tercer punto, nos encontramos demandando el pago de un bono por el Día del Trabajador de Pamia a percibir en el mes de noviembre que permita seguir recuperando el poder adquisitivo Que se ha deteriorado estos últimos años, producto de primero las políticas llevadas adelante por el gobierno de、eh, Cambiemos, de Mauricio Macri, con un ajuste. Feroz en el Estado y después que se ha ido acrecentando ante la llegada de esta pandemia. Creemos que con un pago de un bono en el mes de noviembre podemos seguir recuperando, aunque sea este año, el poder de compras de todas las asalariadas y los asalariados pertenecientes a la institución.、Uh -huh. Además, están pidiendo un bono anual por el Día del Trabajo a d r del PAMI, ¿es así? Exactamente, eso es lo que mencionaba, e decir, un bono que se. Pague todos los 13 de noviembre y que no se tenga que volver a rediscutir como lo, lo hacemos todos los años, sino que quede estipulado que todos los 13 de noviembre se perciba un monto en、eh, los recibos de haberes de todas las trabajadoras y trabajadoras del instituto y lo único que se discuta todos los años sea la actualización del mismo. Y déjeme decirle también que, como cuarto punto, Y también muy importante, en estos momentos, también además de、eh, demandar mejoras para las trabajadoras y los trabajadores, exigimos、eh, mejoras prestacionales, una mayor prestación y mejor prestación. Para todas las jubiladas y jubilados, es decir, la población más sensible que tenemos en estos momentos. No puede ser, tenemos que volver a reflotar la ley diecinueve mil treinta y dos por la cual se cree el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en la cual todas las trabajadoras y trabajadores activos aportan el t r e 3% para una vez jubilados tener una mejor atención médica y una. Prestaciones sociales que permitan tener un nivel de vida adecuado para la edad. Y、uh -huh. esto no está sucediendo. Nos encontramos con、eh, los adultos mayores haciendo largas colas afuera de las clínicas, a la i n t e r p e r i e y pagando aparte un plus que、eh, es algo que tenemos que salirnos a decir que es ilegal el cobro de plus a、uh -huh. todas nuestras. Jubiladas y jubilados, y esto ocurre diariamente en las clínicas, y quedan ellos envueltos entre una puja de intereses entre las autoridades del instituto y las corporaciones prestacionales. Ajá.、Eh, ¿Qué pasa a guiar hoy en el PAMI con los afiliados del PAMI? Los abuelos que van a hacer sus trámites ahí. ¿Queda alguna guardia o se suspenden los turnos? ¿Cómo, cómo operan ahí no, en este caso? Bueno, los turnos, los turnos ya programados que no sean urgentes serán reprogramados para la semana que viene. Pero nosotros siempre, cuando realizamos m e d i d a s en PAMI, al ser un organismo tan sensible, tenemos todos los. Cuidados, y por ejemplo, todo el equipo médico está afiliado a nuestra entidad sindical. Y cuando acude a l g ú n beneficiario o algún beneficiario con alguna urgencia, inmediatamente es atendida. Así que únicamente hoy se están atendiendo urgencias. Ajá, perfecto. Bueno,、eh, Romeo, gracias por la comunicación. y Esperemos bueno, que de una vez por todas haya a l g una respuesta de parte del Estado Nacional, ¿no? Bueno,、eh, exactamente, eso es lo que esperamos nosotros y los vamos a mantener informados sobre las medidas a seguir. Los agradecidos somos nosotros. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia de la radio. Bueno, gracias, muy amable. Muchas gracias. gracias、eh. Hasta luego. Romeo Aguiar, entonces,、eh, de ATE, en este caso ATE e n p a m i、eh, de General Roca, hablando sobre este paro de 24 horas en todas las oficinas de la provincia. Respecto a algunos de los puntos, no recategorización, pasa planta permanente, el plus también este para el día del trabajador del PAMI y demás.